Hola chicos, yo soy emilia Silva y les voy a leer un hermoso poema de María Cristina Ramos de su libro Un sol para tu sombrero y el poema se llama Todos los días Peíname cuando me peines con peinecitos de escarcha porque los peines de luna me despeinan las pestañas. Lávame, cuando me laves, con jaboncitos de trébol, pues los jabones, sin suerte, se escurren entre los dedos. Sécame, cuando me seques, con un toallón sin puntillas, pues los hilitos finitos se pegan en mis cosquillas préstame todos los días un sombrero para el sol, un sol para mi sombrero y una sombrita de amor. Bueno chicos, muchas gracias, un beso grande y hasta la próxima.